Amigo, tu llamada de hoy me ha regresado a las calles estrechas de Sevilla, a un campo de deportes, a la aula y la capilla y al pobre don Gregorio. Aún se empeña en vivir. Y he vuelto a ser remero de la Plaza España. Y he vuelto a ser el novio de una modestilla. Y he vuelto a la giralda que sigue estando en pie. Y he vuelto al azar que per de Guadalquivir, que era mi mar y el tuyo, y he vuelto a disfrazarme con traje de franela. Amigo, tu llamada de hoy me ha regresado, a un patio de naranjos y a una reja, a un coche de caballos paseando por la feria y al parque María Luisa a ver morir el sol. Me he de tuno y me he escapado. Arriesgando el pellejo como tantas veces Estaba prohibido Pero hoy por una vez He vuelto a ser remero de la plaza España Y he vuelto a ser el novio de una modistilla Y he vuelto a la giralda que sigue estando en pie y he vuelto al azar que perfumaba el aire y a ese guadalquivir que era mi mar y el tuyo, y he vuelto a disfrazarme con traje de franel. tu llamada de hoy me ha regresado.